Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La señora Magdalena Floriti de Stern está cumpliendo una suplencia del diputado Eduardo Linger y ocupando la banca y allí en el plenario de la Junta, mejor dicho de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de ley sobre cuotas para mujeres víctimas de violencia. Nos ha despertado el interés saber de qué se trata... ...y estamos justamente en comunicación con Magdalena. Buen día, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, buenos días, un gusto estar con ustedes. Felicitaciones por este debut. <risa> Muchísimas gracias, y gracias al invitado de Linger... ...que también se dio su espacio. Magdalena, y cuando fue y se sentó allí en la banca... ...¿qué pensó, de quién se acordó? Uy, de la familia de Benito ni que hablar, sabe, antes eh cuando me enteré que iba a ir, este, bueno, siempre está junto a mí, pero de esa en forma especial, ¿verdad? ¿Alguna vez Benito le dijo tenés que, que estar en política? Bueno, yo había ejercido política antes, mm. de, dentro de, también del Partido Colorado y este, por eso también la vinculación con la ex diputada Nidia Reis, este, que habíamos hechos juntas, y después, bueno, con Benito seguí sus pasos, ¿verdad?, de, de acompañarlo en todo y y de participar en todo, que para él siempre fue muy importante poder ayudar a los demás. Así que este seguimos un poco la huella a nuestro estilo, porque el de él era único y irrepetible pero bueno, tratamos de seguir su huella. Bueno, hablemos ahora de este de este proyecto presentado ayer, este proyecto de ley presentado ayer en la no? Cámara de Diputados. A ver. ¿Cómo no? Fue una oportunidad y fue este, desde SONTA, que también integró desde el año 99, este, ahora estoy en la presidencia por segunda vez de SONTA, este eh, vimos que eh, así como había cuotas para diferentes tipos de eh, vulnerabilidades de la sociedad era importante también a la mujer que eh, tenga que no se ha retirado del hogar por un problema económico, cómo mantener a sus hijos y demás. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a cómo se ha incrementado en esta cuarentena, los números realmente se han disparado de casos de violencia en el departamento, eh, con las compañeras abogadas, sobre todo Raquel Longo, es la ideóloga, este proyecto de ley, anteproyecto de ley, este fue elaborar que tuvieran las mujeres de víctima una cuota parte como decía, para eh, diferentes discapacidades, ¿verdad? Siempre y cuando tengan los requisitos necesarios para los cargos en los diferentes organismos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tenemos que unir dos puntas la capacidad eh, de la mujer y la formación para ocupar el lugar y a su vez todos los trámites tanto judiciales que avalen que realmente eh, tiene que irse de la casa y, y es una necesidad sí. imperiosa verdad magdalena buen día ricardo qué tal hola ricardo qué gusto igualmente ¿cómo estás? bien eh, no reitero las felicitaciones porque lo hice ayer apenas me llevó esto sí. y, y resulta que estaba sí. trabajando en la cámara <risa> Uy, eh, gracias eh, magdalena eh, quede queda claro porque por ahí puede generar confusiones que no necesariamente una mujer que lamentablemente sea víctima de violencia automáticamente tenga que, que no, ingresar verdad no. eh, tienen Perfecto, que dar tienen que darse un montón de, de, de condiciones lamentables condiciones diría yo no de requisitos y uh -huh. sí, lamentables pero que son necesarios para dar seriedad al proyecto y para, a, para poder restablecer eh, la sociedad y poder ella integrarse nuevamente con sus hijos al medio laboral y a la uh -huh. sociedad, ¿no? Uh -huh. Es una manera de empoderar a la mujer, pero no arbitrariamente, uh -huh. sino que tiene requisitos que cumplir. Claro. En la, en la argumentación este, o en la exposición de motivos, Magdalena, este hay algunos datos que realmente impactan de aquí de Maldonado, que ustedes lo tienen muy claro justamente en sonda. 1.661 sí. casos de violencia doméstica en 2016 y una cifra similar en 2017, solo acá en Maldonado, Magdalena. Correcto, correcto. Mira, en este momento estamos acá en la Escuela Departamental de Policía con compañeras sontianas que están justamente hablando a, a, para los pasajes de grado a, a los señores policías, también sí. a, a señoras este de las cosas que ellos mínimamente tienen que conocer para cuando llega la mujer a la comisaría que llega realmente destrozada y después de una evaluación, porque no es fácil ir a denunciar a alguien y menos al padre de sus hijos sí. y demás, que que todo tiene que estar muy aceitadito Y, y que puedan fluir, ¿verdad?, la denuncia, la comunicación con el juez, separar al violento, y también están este informándolos de las condiciones psicológicas que tiene el violento y por qué la mujer a veces aguanta tanto, ¿verdad?, uh -huh. que también tiene determinadas condiciones psicológicas. Entonces, ¿cómo la manera de prevenir? Porque el violento da señales, Así como algunas enfermedades dan señales que se está desencadenando algo en el organismo, el violento también da señales o porque eh da una respuesta excesiva o porque patea un banco o basta y golpea la mesa. Uh -huh. Y eso es una escalada hacia mayor violencia. Entonces tenemos que estar, actuar como el nivel primario de la salud, primer nivel para eh parar al violento. Uh -huh para saber a dónde recurrir, a dónde ir y todo lo demás. Bien, Magdalena, cuando hablamos de la función pública, ¿qué alcance tiene esto? Todo lo que tiene que ver con organismos estatales y también, por ejemplo, las intendencias departamentales? Sí, sí, cuando hablamos de organismos este estatales hablamos como todos, ¿verdad? La OSE, la UTE, este las intendencias, todos los organismos que puedan este tener una cuota este que, que ya hay una ley de cuotas y existe una ley general donde dice que tanto eh, el ministerio de trabajo y de seguridad social este están abocados a ayudar. Este es un proyecto donde delimita eh, realmente que sea un 4% porque eso es el mínimo porque hay otros este colectivos que tienen hasta un 14%. Uh -huh. Nosotros este pedimos simplemente un 4% que para nosotros es muchísimo poder ayudar a las mujeres desde ese 4%, ¿verdad? Magdalena, la... uh, sí. Sí. No, si hay, si hay alguna estimación a nivel de Maldonado o a nivel país de cuántas mujeres que son víctimas de violencia doméstica quedan en esa situación que de por sí ya es de vulnerabilidad, quedan solas, sin casas, con niños a cargo y sin trabajo y que tendrían las condiciones para para acceder a esto. ¿Hay, hay alguna idea, alguna cifra? Mira, sí, estamos haciendo en este momento un relevamiento, no te puedo dar a uh -huh. uh, cifra exacta, Porque por la pandemia, como en todos los departamentos, se ha disparado y nosotros viste tuvimos que suspender también la atención que hacíamos en la clínica de Aiguapan, de Azúcar, mm -hmm. la Capuera, que también está presente Sonta y de los cuales hacemos un relevamiento verdad mensual con las chicas que se dedican, que trabajan en esa área. este Entonces, eh, sí, el mes que viene seguro lo vamos a tener, mm -hmm. porque estamos trabajando en eso. ¿Cómo sigue ahora el trámite de este proyecto? Lo vamos a seguir a pie juntillas uh -huh. para que siga por todos los casilleros correspondientes que hay que seguir para poder lograr su promulgación. ¿El próximo paso es el Senado? Sí, sería el uh -huh, Senado, uh -huh. eso sería lo correcto. ¿Ahora está en alguna comisión en particular, Magdalena? Eh, lo, ¿Lo están analizando sí. y puliendo? ¿En en qué, en qué lo, estado hoy, está? Hoy, hoy hoy este lo pasamos a, a la parte que es de violencia y género Ajá. a la uh -huh. toda la parte de género uh -huh. este pero lo vamos siguiendo en la medida que podamos verdad claro. este Bien. pero sí hemos logrado sensibilizar ayer a, a diferentes integrantes de diferentes partidos por suerte. Bien, Magdalena Fioriti, gracias por esta conversación muy amable. A ustedes, muchas gracias, un cariño enorme. Gracias, gracias. gracias. gracias. Buena jornada. Salud, gracias.